a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. Se busca entrenador en Rangers, hermetismo absoluto de parte de la dirigencia, pero se espera de aquí al domingo ya tener confirmado el nombre para que el lunes comience a preparar el partido con Iberia de Los Ángeles, que está programado para el domingo 27 de septiembre a las... 12 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Varios nombres se manejan, chilenos y extranjeros, para dirigir a Rangers. Descarte a Dalcio Giovañoli. ¿Sabe cuánto le solicitó a Deporte de Santofagasta por una temporada para su cuerpo técnico? 400.000 dólares al año. No está al alcance de, del presupuesto de Rangers. Y también descarte a Oscar del Solar. Por ningún motivo, vuelve a Rangers, eh, nos dijo una alta fuente directiva. Si era resistido eh, por el hincha Carlos Rojas, imagínese lo que sucedería con Oscar del solar porque nunca van a cicatrizar las heridas por el calamazo. Así que, nombre de técnicos chilenos que, que estén sin club, Raúl Toro, Gustavo Huerta... José Miguel Cantillana, Víctor Merelo, por nombrar algunos. Y se dice extraoficialmente que la idea del directorio sería contratar un técnico extranjero. Uno de los nombres que se estaría manejando es de un uruguayo desconocido para el medio nacional, Jorge Goncalves, quien fuera marcador central y tuvo un paso por Santiago Mornin, en alguna oportunidad es uno de los tantos nombres que suenan el del uruguayo Jorge Gón Calves estas y otras informaciones las estaremos ampliando después de un breve corte comercial siga en sintonía de Señal Deportiva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 Que sabemos atenderlo como atiende Timacén Usted para nosotros es importante Durante cinco días duros oro El trabajo Llegó la hora De ir al pago Sábado hoy Se cambiará su el jean Quemará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 Ladies. We'll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 la inmensa alegría, Navarra celebrando el vamos con señal deportiva ayer se completó la sexta fecha del campeonato de la primera división Audax Italiano en la Florida venció 3 a 1 a la Universidad de Chile y comienza a moverse la banca a Martín Lazarte he aquí los resultados de la sexta fecha Cobresal 1 y Quique 2 Huachipato 1 Antofagasta 0 Antofagasta 0 Universidad Católica goleó 5 a 0 Higgins, San Luis perdió 4 a 0 ante Unión Española, Palestino 2, Santiago Wander 0, Colo Colo 3, La Calera 1, San Marco de Arica 4, Universidad de Concepción 1 y Audax Italiano ganó 3 a 1 a la Universidad de Chile. Sólido puntero, Colo Colo con 18 unidades, canasta limpia, 100% de rendimiento, ha ganado sus 6 unidades partidos y como queda la tabla de posiciones en la primera división Colo Colo 18 puntos Universidad Católica 13 Universidad de Concepción 12 Palestino 11 Unión Española y O'Higgins suman 10 Universidad de Chile y Audax Italiano, 9. Santiago Wanders y Guachipato tienen 8 puntos. San Marco de Arica, 7. Cobresal y Deportes Iquique, 6. Unión La Calera, 4. Antofagasta, 2. Y Colista San Luis con un punto. ¿Qué otras bancas podrían tener novedades? Vamos revisando la primera edición. En cualquier momento se va Arturo Norambuena en Cobresal. Martín Lazarte pareciera que tiene los días contados en la Universidad de Chile. Y también podría tambalear el fantasmita Ariel Pereira en Unión La Calera. Y en primera vez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 Continuamos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. Tuvo un pasado en Rangers el año 2006, delantero de varios elencos, integró selecciones menores y ahora es representante de jugadores y entrenadores. Patricio Neira, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Entramos al área de inmediato. ¿Qué tan cerca está eh la posibilidad del entrenador uruguayo Jorge Goncalves eh, para que se haga cargo de Rangers? Mira, la verdad que yo durante la semana tuve contacto con con uno directivo de Rangers, el cual les propuse este técnico. Eh Tidor es eh, un técnico uruguayo con muchas condiciones, dirigió Peñarol. Eh con mucho carácter y la verdad que se los, se los puse en la mesa obviamente para mí creo que es un técnico idóneo para la, para la situación que está el club y eh, esperando que, que puedan resolver aquí depende de la, de la directiva que en la que toma la decisión ¿Con qué dirigente dialogó? Bueno, hablé con don, don Mauricio ¿Jorquiera? Sí, con don Mauricio estuvimos conversando así que eh, una vez terminada la relación del, del profe Rojas con, con el club obviamente siempre respetando a, a, a, a la gente que estaba a cargo. Una vez que se, se concretó la salida del proceso, hablé con él, le, le planteé el tema de, de titos lo Tito, le mandé su currículum, todo su trabajo, así que espero que, que lo puedan analizar, lo puedan ver y ojalá que, le, que tomen una, una decisión y, y opten por, por, por este técnico. ¿Se ha hablado de temas contractuales? No, no, no, nada más, nada más contractuales, solamente que los deseo obviamente de Tito de, de poder venir a dirigir a Chile, eh, es un mercado que lo subuso bastante, tiene conocimiento muy amplio de, del mercado acá, así que eh, él está esperando y obviamente nosotros también estamos esperando a la, a la edición de, de, los, de los directivos. ¿Es el mismo que alguna vez jugó para Santiago Morning? Eh, es el mismo, es. ¿Y, y... el mismo eh, Tito Goncalves. ¿Y cómo surge este acercamiento con usted? La verdad que tenemos un amigo en común, el cual también eh, jugó en Chile. Es un ex jugador de fútbol, el cual son muy amigos con él. Así que me contactaron y obviamente estamos viendo la posibilidad de que, de que Tito pueda venir a dirigir a, a dirigir a Chile. ¿Qué perfil de entrenador es? La verdad que Tito es un técnico, obviamente, que de la nueva escuela. Le gusta jugar al ataque. Le, eh, es un técnico que que domina todo, lo, las dos o tres tipos de, de formación, con en el fondo, con cuatro, un libro, dos un stopper, así que la verdad es que tiene eh, variadas tácticas para para trabajar en, lo, en los equipos que, en los que se ha desarrollado. ¿Cuántos años lleva ejerciendo como entrenador y algunos logros que pudiera mostrar? Bueno, la verdad es que Tito es un pelínico bastante joven en, en el medio, o sea, en, él eh, hizo su carrera en, en Peñarol, en Caete, en Wanders, Montevideo, Eh, después bueno después surgió como interino en, en Peñarol el cual le bastante bien en la época que estaba a, a Barrera en Nacional jugaron obviamente los clásicos Nacional Peñarol el título ganó todo así que es un técnico con, con eh, a pesar de su juventud haber agarrado Peñarol haberlo dirigido haber estado eh, sacarlo en la Copa Libertadores eh la verdad es que tiene bastante eh, peso para él, o sea, en el fondo, un técnico joven que dirigió un equipo grande en, en Uruguay en el cual sacó muy, bueno muy buen rendimiento ¿Conoce el medio el fútbol de la primera vez? Sí lo conoce, la verdad es que y obviamente yo también ahí me encargo de, de mostrarle, de pasarle todo lo, lo que son los videos, tiene mucho conocimiento del fútbol chileno por, por el amigo en común que tenemos y obviamente hoy día con internet eh, y con, con todas las la plataformas eh él, él, él, se, ha, se ha intervisado lo que es el fútbol en Chile de la primera edición, tanto la primera vez así que él sabe bastante, bastante bien lo que es el fútbol acá en Chile ¿El currículum ya está en poder de la dirigencia de Rangers? Sí, yo se lo hice llegar ya, lo tienen ellos así que como les decía anteriormente, esperamos que, que lo puedan analizar, que les obviamente, que si les gusta eh, y les seduce obviamente poder poder llegar ya a, a un término feliz pero obviamente ya lo tienen en su poder ¿Y cuántas eh, conversaciones ha tenido con Mauricio Jorquera? Bueno, hemos hablado un par de veces con Mauricio, tanto obviamente eh, siempre estamos en contacto por el tema de jugadores, entre entrenador, en los entrenadores, así que hemos, hemos dialogado, así que esperamos que esta vez se pueda se pueda dar la posibilidad de que, en este caso, sea Tito que pueda, pueda venir a dirigir. ¿Y qué tipo de entrenador es? ¿Pragmático, defensivo, ofensivo? La verdad que obviamente como les anteriormente tito es un técnico ofensivo, pero también cuando hay que ponerse la parte defensiva eh, sabe cerrar muy bien los partidos maneja bien la la línea de cuatro cuando línea cuatro dos delanteros, contra en el fondo uno en el medio dos dos bandas por fuera o sea la verdad que, que es un técnico bueno el pues cual no ensi en una forma de jugar sino que tiene amplia aportada para, para cambiar y variando entre del nuevo partido. Gentil Patricio, entonces, por el momento estaríamos hablando en el terreno de las posibilidades, ni siquiera se ha conversado temas económicos. No, hasta el momento no, no, no hemos conversado nada, solamente son posibilidades, ¿sí? en el fondo yo eh, les hice llegar el currículum y esperamos que dentro de los próximos días poder tener positivas, tanto, bueno, obviamente para nosotros positivas, y si no, obviamente, Tito, también estamos viendo otra, otras cosas también de otro equipo que, que usted también debe saber que hay entrenadores que, nos tenden, que acaban de renunciar, así que estamos viendo varias posibilidades. Gentil. Un abrazo. Patricio Neira, representante de jugadores y entrenadores, el mismo que eh, jugó por Palestino, eh, Arica, Rangers, Deportes, Concepción, Copiapó, integró selecciones menores y... Jorge Goncalves estaría en el terreno de las posibilidades también se miran técnicos de origen argentino Martina, Martín Garnero quien fuera ayudante de Dalcio Giovagnoli en Rangers y Cobresal suena Diego Osela pero actualmente dirige a Olimpo de Bahía Blanca eh, si usted me pregunta mi humilde opinión me gustaría un técnico chileno que conozca el, el medio no eh, no está el terreno para experimentar y traer eh, un técnico que quiera abrirse paso eh, en, en nuestro país. Se necesita eh, un nombre calado, eh, porque eh, la traída de técnicos, ya sea argentinos o uruguayos, sería una apuesta riesgosa. Y si tuviéramos que ver nombres de técnicos chilenos sin club, un, un largo abanico ¿Quién, quiénes podrían ser sondeados en estos momentos a ver Raúl Toro Víctor Merelo Gustavo Huerta Osvaldo Arica Hurtado José Miguel Cantillana el mismo Nelson Acosta Jorge Chicho García Merelo ya lo nombré, eh, Jaime Rubilar, que tuvo un eh, pasado en el primer equipo en Audax italiano, y algún otro que se me pueda escapar, pero eh, por ahí va va la cosa, dentro de los nombres que eh, podrían eh, manejarse en la dirigencia de ranger pero se dice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 llame al 223 85 40. Hoy Rangers sigue eh, entrenando en el complejo de Villalegre y ha quedado eh, en un interinato Luis flores mansor quien fuera ayudante de Carlos rojas pero es parte del club eh, por largos años se ha venido desempeñando en diferentes labores por el momento Luis flores mansor Sigue a cargo de los entrenamientos del equipo adulto mientras se define, creemos de aquí al domingo, el nuevo entrenador de Rangers para que ya el lunes esté preparando el partido con Iberia. Lo bueno, bonito y barato lo encuentra en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo.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 y rápidamente llegará a su domicilio. Mañana jueves atiende todo el día eh, distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós y el sábado de 9 a 14 horas. ¿Qué otros nombres están eh, en estos momentos disponibles para la dirigencia de Rangers? Algunos que quieren abrirse paso en esta profesión como Miguel Cheguito Ramírez que no seguirá trabajando en dupla con Jaime Pillo Reyes Verá, por eso, es es un abanico de posibilidades y hasta el momento absoluto hermetismo con respecto a quien pudiera ser el nuevo entrenador. Pero no descarte al uruguayo Jorge Goncalves, que eh, ya ha sido ofrecido y el currículum está en manos de la dirigencia rojinegra. Pero mantengo mi postura. Creo que ranger no está para experimentar, para darle la posibilidad a técnicos foráneos que vengan a abrirse paso al medio chileno y tendría que optar por un entrenador nacional que conozca la primera B y que en su currículum tenga logros importantes en el, en el fútbol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 continuamos con Señal Deportiva y cada semana la contingencia, el análisis con un panelista de lujo como Raúl Toro fue en salida, muy buenas tardes Hola José, ¿cómo te va? Eh, bien, Raúl ¿Cómo vio a Rangers en el último encuentro donde se perdió 3 a 0 con Everton en Sausalito? Eh, eh, lo que pasa es que yo solamente vi el primer tiempo porque tuve que viajar así que Pero hasta, hasta ese momento el partido era bastante parejo, va pare, parejo, no, no ninguno de los dos equipos sacó gran gran ventaja, el gol de, de Tombino de una pelota muerta, que generalmente las pelotas muertas son evitables, así que y después yo escucho el resultado final 3-0, como que me, eh, me encontré lo me encontré medio desproporcionado por lo que yo vi al principio nada más. Así que es una pena porque porque veo la tabla de posiciones y están todos los equipos, el primero y el último están a nueve puntos. ¿Ah? El, el último 4 el primero 13 Entonces eh, está todo muy apretado en este momento. Así que el equipo que gana dos tres partidos seguidos generalmente se te va a meter arriba y va a estar peleando los primeros lugares y esto significó la salida de Carlos Rojas como entrenador a propósito, el día lunes en un medio escrito aparece un reportaje donde se indica en Chile, los entrenadores cada vez duran menos solamente en la primera división hasta el momento las estadísticas indican que 89 técnicos pasaron por la categoría en los últimos 5 años ¿no? Lo que pasa es que tiron este tipo de campeonato raúl y sin considerar los interinatos pasa que con este tipo de campeonato, eh, ah, es que no, campeonato josse eh, como son tan cortos sobre todo en la primera a eh, el, el equipo que pierde tres34 partidos eh, y, y empiezan a ponerse todo nervioso y empiezan y el, el fusible más es eh, más fácil es sacar al técnico cuando uno puede sacar a 10 jugadores Entonces, el técnico el que se tiene que que se tiene que decir, generalmente en los, estos últimos años como nosotros tenemos eh, el otro día leí un, un artículo que nosotros teníamos el campeonato más corto en el mundo. Entonces, imagínate 15 fechas solamente en primera, en la vive vez más largo son dos ruedas. Pero pero igual, entonces eh, se ponen muy nervioso pero esto es un este es lo que le sucedió a carlos lo que se lo que le puede suceder a víctor hugo que son entrenadores que vienen del año pasado donde también tuvieron un un año convulsionado difícil y estuvieron peleando hasta el final la la noida a la división, a la segunda división profesional o a la tercera división como se llamaba antes entonces Eh, yo y que producto de eso eh, vino la salida de Carlos Rojas y también posiblemente la de la de Víctor Hugo Víctor Hugo Castañeda donde donde también estuvo el año pasado comprometido con Coquimbo Unido y hoy día último entonces eh, eh, es un, es un problema insoluble que que lamentablemente siempre es, eh, lo más fácil es sacar al técnico por, por la mala campaña, ¿no? para despresionar, para que el público vuelva a tomar esa, esa, esa confianza en el equipo, para que los apoye nuevamente. Pero cuando no pasa eso, cuando hay insultos eh, normalmente, continuamente hacia el técnico, hacia los jugadores, es complicada la situación, pues muy complicada. En el modelo de las sociedades anónimas deportivas profesionales, Según su punto de vista, quién debe armar los planteles a inicio de temporada el entrenador a su gusto a su medida o tiene que ser en conjunto con con los accionistas no tiene que ser en conjunto yo yo siempre yo yo soy muy amigo del equilibrio todos tienen que ser equilibrados primero uno no, como director técnico no puede hacer solamente eso porque uno depende de una parte económica prende de un presupuesto económico y si tú por muy buen técnico que sea le dice al tratador yo quiero a esta este a este a este, a este y tú te pasas pero el doble del presupuesto eh, yo escuchaba una una frase que que, que antiguamente se, se se decía mucho en los equipos traigamos este jugador pero es muy caro no si se paga solo y yo eso lo escuché no sé por cien veces ah ¿eh? El el que se paga solo y después venían los partidos venían eh, no andaba el equipo y, y y ya la iba quedando un hoyo cada vez más grande y es por eso que varios equipos eh tuvieron tuvieron muchos problemas en el caso de la u en el caso de colo colo tuvieron quiebras económicas y en varios equipos ha sucedido eso entonces yo creo que lo mejor es es que los dirigentes el cuerpo técnico se sienten en una mesa. Cuál es el presupuesto es tanto, entonces tenemos que traer un jugadores de acuerdo al presupuesto. Y ahí viene el ingenio del técnico. Porque porque eh ahí el técnico tiene que hacer prevalecer su idea futbolística, su sistema de juego, porque tú no sacas nada tan bien contraer jugadores que no nos nos estén en el sistema de juego que uno usa generalmente uno elige los jugadores según los sistemas de juego que tiene ah, si yo voy a jugar de distintas si yo voy a jugar de local que es lo que tengo necesito puntero rápido necesito un, un, un nuevo grande un nuevo chico necesito laterales rápidos necesito eh, volar que con llega o volante contenciones no sé por pues, según el sistema de, de cada técnico y eso se hace normalmente eh, en una mesa con, con los dirigentes al lado Ah, vamos a traer a este, conversemos con este, eh, este jugador me, me, me va me va a servir porque lo he tenido otros años y andaba muy bien, y es adecuado a mi sistema, pero, y eso es, eh, es como se tiene que hacer, po, ah, los, los, los dos, tanto el cuerpo técnico como los dirigentes, en la concepción de, de un plantel son muy importante Raúl, revisemos los resultados de la fecha, hubo sorpresas en la primera vez, a ver, Eh, en el norte uh -huh. La Serena 2 Barnechea 5 goleada eso, a, eso a domicilio me llamó a, me llamó terriblemente eh, la, eh nunca pensé que que el se La Serena iba a perder con Barnechea yo viendo Barnechea en, en la semana anterior con Curicunido acá en el en Centenario de la Florida Nunca pensé que le iba a hacer cinco, pues. y viendo a Serena otros partidos, pues si Villa Serena también jugar contra Coquimbo, en el clásico, ya tuvieron muy pero muy bien, pues, ¿ah? muy bien. Entonces eh, eso de, de que le hayan hecho de local cinco goles me llamó mucho mucho mucho la atención. Y en otros resultados, Puerto Montt 2, Copiapó 0, Curicuní empató 2 a 2 con Santiago Morning, Deportes Temuco está inspirado, cuarta victoria consecutiva, goleo 4-0 a Magallanes, Neublens y Cobreloa empataron 1-1, Everton dio cuenta de Rangers por 3-0, eh, Concepción y Coquimbo empataron sin goles, y otra sorpresa, Iberia votó al líder, venció por la cuenta mínima en Los Ángeles a Unión San Felipe. Así es, pues, yo, pero, pero mira, Iberia estaba jugando en su casa, de local, con su público, Y San Felipe, por lo que yo supe, eh, no jugó bien. De hecho, Iberia pudo haberle hecho un par de goles más. Así que... Pero el, el, el, el, el resultado que me llamó más la atención fue el, el resultado de serena Raúl, y Deportes Temuco eh, es animador del torneo, es uno de los punteros con San Felipe y Cobreloa, suman 13, y con un técnico que se está abriendo paso en esta difícil profesión como Luis Landeros, que es hijo de un compañero que usted, usted en los años 70 en aviación del marcador central que lleva el mismo nombre. ¿No te puedo creer? Sí. No, no tenía idea. No tenía idea. ¿Usted eh, jugó con, claro que... con Luis Landeros sí. en aviación? Sí, sí, sí, fue sí, sí, compañero de Lucho. Así que, qué, qué alegría pues, de, de saber que, que su hijo propio Pero, ese, pero el hijo jugó fútbol, ¿cierto? Eh, no. No. No. No, no jugó. Profesionalmente, no. No, no, yo no, verdad que yo no... ¿Tiene 40 años? Claro, claro, debe tener más o menos edad, porque Luis Landero era mayor que nosotros eh, en ese entonces, así que... No, me alegro mucho, me alegro mucho porque imagínate un hijo de un excompañero de uno, siempre trae alegría. ¿Se puede considerar sorpresa lo que está haciendo Deportes Temuco hasta el instante? No que lo que pasa es que lo base que Deportes Temuco eh por este último tiempo desde que lo tomó Marcelo Sala siempre ha hecho equipos bien competitivos, que anden o no anden eh otra cosa, ¿no? pero siempre contrata buenos jugadores, ojo que tiene buenos jugadores. Eh, y ahora eh, lo está ratificando, lo está ratificando. Así que, qué bueno que hay, hay otro equipo que se mete, a veces no está dentro de los cómputos de nosotros, porque a mí siempre estuvo Cobreloa, Rangel, Coquimbo, Everton, esos son los equipos de San Felipe, que viene con un equipo casi igual que el año pasado, pero Temuco, no, pues pero como esto está recién comenzando falta tanto tanto tanto para para que termine el año y así que hay que esperar nada más por ni ni vaticinar nada ni apresurarse porque porque de repente uno que ha preso sus propias palabras que que que va a ser una temu o ser el gran equipo no o sea falta tanto campeonato que y pueden pasar tantas cosas realmente puede haber un equipo que ande muy bien en este momento tienen les lesionen un par de jugadores, no tienen un cartel, y se han para abajo y vienen tres partidos seguidos y ya están en, en, en la mitad de la tabla. Por eso te digo yo, hay que ir partido a partido y tranquilo, tranquilo porque porque esto es largo, porque hay que eh, levantar cabeza a los que los que han perdido, eh, los que los que vienen perdiendo eh, ocuparse porque porque el campeonato cuando se te arrancan los equipos de arriba, Eh, ya es casi imposible tú no lo puedas pillar pues. Raúl Toro en el análisis semanal con señal deportiva y en la primera división también hubo marcadores expresivos, vamos revisando Cobresal pierde 2 a 1 con Iquique en El Salvador Huachipato 1, Antofagasta 0 en las goleadas de la fecha, Universidad Católica 5 Higgins 0, San Luis cayó 4 a 0 con Unión Española en Quillota, Palestino 2 Wander 0 Colo Colocolo 3, unió en La Calera 1. Otra goleada, San Marco de Arica venció 4 a 1 a la Universidad de Concepción y ayer en La Florida, donde estuvo presente, usted eh, Audax Italiano superó 3 a 1 a la Universidad de Chile. ¿Partidos marcadores que que le llamaron la atención? No varios, pues varios. El primero el Cruce La Católica, pues yo la Católica la de, de terriblemente irregular, juega muy bien algunos partidos, otros partidos muy mal y ganan 5-0 a O'Higgins, si, si no es cualquier equipo. estaba hablando de que que, que O'Higgins siempre es animador del campeonato, ¿ah? porque ellos conforman muy buenos equipos. Después, si tú analizás el partido de anoche, de, de Auras con la Universidad de Chile, merecidamente Aude ganó. Y podría haber ganado por un par de goles más, ¿ah? porque la Universidad de Chile se vio desdibujado. Yo hace mucho tiempo que no veía a la Universidad de Chile con la brújula tan, tan, tan perdida y sobre todo cuando uno juega en en calcha sintética como esta de, de, de audio en el tiempo que yo estuve en ahora que me acuerdo que esa cancha era era muy muy muy buena porque era igual que el pasto porque tenía tenía lo menos 3 centímetros de, de pasto sintético pero ahora con, con el tiempo y con el uso ya sé ya ya no es una es una es una carpeta de, de, de que, que el caucho ya sobre pasoó el pasto entonces la cancha está muy rápida, eh, cuesta mucho jugar, cuesta mucho, y los equipos que, que, que se acostumbran a jugar en esas canchas, que están acostumbrados, siempre sacan ventaja. ¿Y otros partidos que, que pudiera eh, destacar? La goleada que le, hacen a, le propinaron a la Universidad Concepción, la Universidad Concepción la había visto muy bien, jugando a buen, a, a buen nivel, Eh, venía de participar en una copa internacional entonces que pierda por cuatro goles contra San Marcos que me llamó un poquito la atención pues. en el caso Colo Colo no, Colo Colo está sólido eh, el equipo que va como derecho a ser campeón eh, en, en el caso de, eh, de, de, de, de a ver que otros resultado me dijiste que fueron abultados San Luis 0, eh, Unión Española 4 ya, San Luis Yo me acuerdo que tú me dijiste que en una de las así como un mes más o menos atrás me dijiste que que que saliera uno de los equipos candidatos y yo te dije que no que yo he visto había visto a San Luis jugar unos buenos partidos ¿Ah? y, pero lamentablemente eh, tú tenías y pareció mucha razón porque en este momento San, San Luis ya un punto ganado. El único resultado que ha sacado un punto ha sido el empate contra los italianos. Eh En su casa en el campeonato nacional eh eh, eh san Luis eh, no lleva ningún gol increíble y yo escuchaba a su técnico decir que era él le gustable él el técnico de fútbol directo de mucho ataque de mucho desdoblamiento y no han hecho ningún gol en, en todo lo que ha corrido este campeonato de este campeonato, así que a mí me llama mucho por llamar atención porque yo veo a, a San Luis que tiene buenos jugadores pero lamentablemente estás pasando por una crisis, esa crisis que que ningún equipo quiere estar, por. ese hoyo negro que cuesta salir. Y la única forma de salir, siempre digo yo, uniéndose, comprometiéndose, jugando ya, no les sirve lo que están haciendo, tienen que, si ellos están jugando al al, al, al 100%, tienen que jugar al 150, si no, no van a poder salir. Entonces, lamentablemente, por el Quillota que acaba de subir... Por un equipo que que, que se, se va a transformar en un equipo ascensorista ¿y sigue pendiente el debut de David Pizarro en Wenders? <coughs> otro, otro problema que tuvo la dirigencia de Wenders ¿no? porque lo dijo en voz alta eh, Pizarro David Pizarro dijo que que era muy amateur que no tenían los equipos claro, porque él viene de un medio muy competitivo el italiano el europeo que, que, que las clínicas, y tienen sus propias clínicas ¿no? con todo, con todos todas las máquinas ahí por haber. ¿no? Entonces llegó acá y no ha sido bien tratado y es por eso que le ha echado la culpa a los dirigentes. entonces Pero yo creo que Wander no va a tener la, la, la, la campaña que tuvo cuando estaba el Pájaro Gutiérrez, cuando estaba Luna, cuando estaba el equipo ese que llegó segundo en el campeonato detrás de la universidad de chile no no tiene ese equipo pero cuando yo creo que va a llegar por ahí por, por entre la, de la habitaba las rod siempre va a estar Wonder, porque tiene buenos jugadores otro Así o, eres... o, otro equipo que asoma con posibilidades quizás de perder la categoría es muy prematuro pero se está quedando unión la calera yo toco, bueno, ese es uno de los equipos que yo te dije que, que lo veía medio complicado pues. complicado primero deportivamente no lo han dado Y segundo eh, por el problema que tiene en, en la crisis económica, porque ustedes vienen ya se les vino el, un mes ya se les vino el, el próximo mes ya y si no tuvieron para pagar el mes pasado, no sé qué están haciendo ahora bro. entonces cuando los equipos tienen esos esos graves problemas económicos lamentablemente repercute mucho en en el cero familiar de los jugadores y Y, y un jugador que lo tenga para pagar el gas el agua la luz alimentar a sus hijos viene la debate tiene de que mandar a sus hijos a, a su familia a dónde están sus padres se viene todo una confusión y, y, y una inestabilidad eh, eh, económica familiar no se pasa esto. yo yo creo que calera eh, eh, uno para mí es uno de los equipos que, que va a tener hartos problemas Por, por lo que estábamos conversando recién. En otro tema, los números lo avalan eh, a José Luis Sierra, brillante inicio con Colo-Colo. Eh, seis partidos ganados, 100% rendimiento. ¿Cómo habría actuado en esta situación? Como premio a, a lo que se ha hecho hasta el momento, le va a dar tres días libres a los jugadores para las fiestas patrias. Viernes, sábado y domingo. Merecido. Pues. ya es Merecido cido porque los jugadores han andado muy bien un equipo que, que ha jugado casi el mismo equipo uno colocó lo, lo puede decir el equipo de memoria entonces eso es la en la clave del fútbol cuando tú tienes un equipo que anda bien que está ganando y que está, y siempre juegan los mismos entonces y cuando entra otro juega mejor que el que estaba entonces eso es la y, y yo me alegro por jo porque josol una pero fi en el séptimo partido Y el séptimo partido siempre dice que en el MUFA eh, dicen que uno puede ganar seis partidos, pero el séptimo le cuesta mucho. Vamos a ver si, si pasa eso. ¿no? Raúl, y a nivel internacional, brillante lo que está haciendo Manuel Pellegrini eh, en, en la Premier League, pero lamentablemente eh, en la Champions League eh, ayer perdió... Eh, por 2 a 1 frente a la Juventus en Inglaterra, y eh, el entrenador salió molesto y entre pifias, y compromete en las opciones de avanzar a octavos de final. Eh, ¿Algún concepto para este mal debut del Manchester City en la Champions, donde perdió como local 2 a 1 ante la Juventus? No, pero Manchester City va tener, yo creo que nos va a clasificar. Eh, es como muy alarmante lo que me dices tú, Eh, tomando en cuenta el campeonato, el pedazo campeonato que está haciendo en, en, en Inglaterra, un equipo que ya cero gol en contra que ha ganado todos los partidos que ha puntero, entonces fue un traspiés nomás, po, y un traspiés injusto porque creo que, por lo que yo vi anoche porque tú sabes que, que yo tuve que viajar, pero eso no, me fui el, el día domingo, me fui cuando estaba jugando ran Ragnar, me fui a, a Concepción, se me murió un tío, estaba muy mal y murió Así que tuvimos tuve de duelo este este fin de semana, el lunes y el martes. Entonces yo eh ayer, ayer volví y venía en el auto cuando estaba jugando eh, eh venía de viaje para acá eh de Concepción a Santiago. Entonces no vi el partido, lo que lo, lo que lo único que vi fue nada más que el eh, el resultado y los goles. Así que espero pero yo tengo confianza que ese equipo tiene mucha jerarquía y si perdió el primer partido es capaz de ir a, a Italia a, a, allá y ganar la ayudante allá mismo En otro plano la información ¿Alguna vez Eduardo Berizzo se separó de Marcelo Bielsa y, e independizó y siguió su carrera como entrenador eh, después de haber sido ayudante por algunos años? pero comenzó de abajo, dirigiendo a Higgins, donde obtuvo un título. ¿Cuál es su concepto? Sebastián Becachese, ayudante de San Paoli, se dice que después del partido contra Uruguay en la cuarta fecha de las eliminatorias, eh, va a iniciar su carrera como entrenador en noviembre. Y su primer destino podría ser la Universidad de Chile. ¿Tan fácil se puede dar la posibilidad de llegar a un grande de nuestro país? ¿O debería... ¿Comenzar igual que Berizzo ¿no? en un club más chico? No, lo primero me gustaría saber de dónde salió ese rumor, el, el de que Gaseche va, va, va a la Universidad de Chile, lo primero, porque es una falta total de, re, de, de, de respeto, aunque no me, que no me llama la atención mucho eso, falta de respeto, que hay un técnico como la Sarte, que ha sido un caballero en la la Universidad de Chile, que salió campeón hace dos, un torneo, dos torneos atrás, entonces si ya que le tienen un, un técnico puesto ya, sería una falta, una falta tremenda de respeto. ¿eh? Eh, aunque yo no creo eso, pero si hay conversaciones, yo creo que son a futuro. Y qué bien, porque yo, yo siempre digo, yo todas las personas tienen el derecho a trabajar. Pues, y Y si es y sí si me tiene los tiene los los, los, los de al pianoos le hay viento pues. pero vamos a ver porque es diferente trabajar con san paul ser ayudante técnico es muy diferente a ser el técnico número uno de la institución y sobre todo la institución como dice de china que es muy muy exigente Raúl, cuando usted ha tenido buenas campañas eh, en diferentes clubes eh, ¿cuál ha sido la receta para armar un buen plantel? ¿qué aspectos prioriza? no, lo, lo mismo que te decía adelante no un ejemplo, porque yo no puedo hablar de lo que dice nada ah, Nave Coquino porque puedo meterle chamullos po? ¿Ja? ¿Puedo, puedo mentir entonces vamos a, a Rasker ustedes me conocen y ustedes saben lo que yo hice en Rasker me traje a lo menos cinco jugadores de de Deportes Colchagua el club que yo venía anteriormente en la cual nosotros logramos llegar a la liga de promoción con Deportes Colchagua, no olvide que casi subimos a primera. Tuvimos una una definición con Coquimbo Unido. Eh, entonces me traje a Lario Rojas, Ricardo Díaz, Osvaldo Muñoz, Amir Carvallez, Humberto Vega, tuvieron Juan Carlos Muñoz, eh huy, huy, el Gerardo Santo, tuvieron muchos jugadores que yo traje de Rangers. ¿Pero por qué? Porque yo me senté en una mesa, nos fuimos, me acuerdo, con, con José Abdala y otro dirigente más, me acuerdo, parece que estaba Roberto Herrera, <coughs> no me acuerdo muy bien, sí. Pero con José Abdala sí, y nosotros tiramos línea de los del presupuesto que teníamos que tener para para ese año. Y ese año a los dirigentes de Rango no le interesaba subir, me lo dijeron de frente, nosotros queremos preparar este equipo para que el próximo año podamos subir preparamos el equipo y el equipo anduvo tan re bien que ese equipo, no, no te olvides que llegamos a la final de la Copa Chile y, y llegamos bien arriba en el campeonato no me acuerdo qué lugar sacamos pero llegamos muy arriba y con el mismo equipo y, y le pusimos dos o tres piezas muy claves eh, eh, logramos ese ese título <coughs> Para, para gozo de la gente porque yo creo que así una de las, unas cosas una de las cosas más bonitas que yo he vivido, más impresionante porque fue mi primer título. Entonces el, es el primer título siempre uno llora, siempre se emociona se emociona el doble y porque yo después salí campeón el siguiente club que tuve en San Felipe y ahí fui campeón desde la primera fecha hasta la última, fui puntero y campeón. Pero no fue lo mismo. Porque no, no no no no no no tuve ni siquiera un atisbo de, de, de soltar una lágrima. Porque no fue emocionante porque faltaban cuatro fechas y nosotros estábamos en primera. En cambio, esa vez con Ranger no olvides que nosotros tuvimos que bregar de los últimos 11 partidos tuvimos que ganar 10 y empatar uno. Entonces, y ahí llegamos a la final con electo ni ganar, ganar, empatar en Viña y, y ganar en casa eh, fue tan bonito y, y sobre todo valí hincha. Sobre todo para dicha porque Lincha vive estos recuerdos. ¿no? Si no te digo que yo de repente tengo, acá me, a veces muchas veces yo voy aquí al mall, a un café que hay, me junto con algunos amigos y siempre me encuentro con Reyes. Y es verdad que, que esa esa final eh fue muy emocionante para mí como primera final y primer título y para la gente igual. Porque mucha gente que ha, ha visto a Rangel salir campeón muchas veces, pero esa, esa fue una una final muy especial. Y la, la pregunta clave se la dejo para el final. ¿Se hace ilusiones de, de regresar? ¿Ha recibido algún llamado en las últimas horas de parte de la dirigencia de Rangers? No, no, no, no. no, no y, y tampoco yo he hablado aquí en la radio, eh, en tu programa, no, para para llegar a Rangers. Pues si se da, se da, nada más. Oye, yo todavía he estado... Mucho tiempo después que hice esas campañas en rangers eh, y, y no solamente he conversado contigo, sino también he conversado con nuestras radios de Talca, y, y no, no nunca me voy a andar candidateando. Yo creo que los entrenadores llegan por si solo un equipo, eh, y, y, y que para mí debería ser lo, lo correcto, es que los, los entrenadores lleguen por el currículum que tienen, por las cosas buenas que han hecho, Y no por las cosas malas, pues si yo hubiese tenido cinco descensos en primera división, gracias a dios nunca he tenido uno, entonces yo no tengo ninguna opción para llegar a un equipo, ah porque es jodido es complicadísimo, entonces no no no, yo siempre digo yo eh Ranger es un equipo que yo quiero mucho, así como quiero mucho a a Audix italiano, eh pero nunca voy a andar. Eh, hablando mal del entrenador que está, o de los jugadores que están en estos momentos, no, no, todo lo contrario. Yo soy entrenador, soy de la parte cancha, y eso me gusta. ¿eh? El que hoy me preguntaban el perfil, el, el, el colegio técnico, del, en una charla que tuvimos, el perfil mío, a mí el, mi perfil es, es un perfil equilibrado, un perfil de un, un técnico que le gusta la parte táctica, que es muy táctico, que le le, le gusta mucho porque yo tuve yo siempre tengo Manceraoti, yo tengo una tara en mi vida como deportista, y fue cuando yo era jugador joven y nunca me dieron la oportunidad siendo seleccionado chileno en un momento. No, pues no, no no cabía en ese equipo. Y yo aceptaba porque el equipo sería primero, segundo siempre y sería campeón o vicecampeón. Eh, entonces yo yo crecí con esa tara y entonces yo como entrenador, una de las cosas que más me me inspiran eh eh y eh, meter jugadores jóvenes a los primeros equipos. Y si empezaran a nombrar todos los jugadores jóvenes que andan por ahí y por los otros y por el mundo eh, eh son hartos, son muchos. Y eso es una de las de las cosas que más me gusta a mí, ¿entendí? Y eso ha ido acompañado con los con los buenos resultados, con algunas campañas y eso, pero no yo no es porque yo me esté diciendo que quiero llegar a Rangas o que quiero llegar a Curicó, que quiero llegar a Coquimbo, que es otro equipo que está comprometido. Y en Coquimbo yo no te olvides que yo llegué a una a una final, antes pues, primera división, estuve a punto de subir, o sea, perdón, tuve a punto de ser campeón cuando disputamos con, con Unión Española. Y, ahí, y, y yo ese, esas son las cosas que me siento orgulloso. No importa que no haya salido campeón. Pero tú sabes que yo en esa final jugaron seis, jugando con seis sub-20. Cosa inusual, por. Y te los nombro. Osorio, Rivera, Manucheri, Carmona, Grobeto y, Manu y Mario Aravena. Esos seis jugadores jugaron en eh, la primera final con Unidas española Entonces, no es poco. Y eso son las cosas que a mí me hacen feliz. Y, y nos consta Raúl, cada vez que hemos dialogado eh, semanalmente, eh, de lo que menos hablamos de Rangers y abordamos la contingencia deportiva a nivel nacional e internacional. Eh, en la primera edición está sumando como un jugador llamativo, es el actual jugador artillero con 6 anotaciones el delantero de origen argentino eh, 26 27 años que 26 años que juega para palestino Marcos riquelme es un buen jugador ojo es un muy buen jugador es un jugador rápido un jugador que tiene mucha potencia física es goleador eh, es eh, es un buen jugador de fútbol y cuando yo un juego de fútbol no es un gallo pichauero si él tiene que dar un paso a su compañero, que va mejor ubicado que él, se lo da. No tiene, es un buen jugador de fútbol. Es un muy buen jugador. Raúl, eh, le deseamos unas eh, buenas fiestas patrias junto a la familia y estaremos conversando de fútbol nuevamente la, la próxima semana. Y quedó pendiente la respuesta. Eh, ¿Recibió algún llamado? No, no, no, no, no, no, no, no. Ya, ya. No, absolutamente no, no te lo digo, te, te digo la verdad, porque, eh, además que, que yo creo que las cosas se tienen que hacer con calma y pensante, ¿no? eh, eh, eh, de repente es como ponerle la pistola en el pecho a alguien, no, no, no, nada José, absolutamente nada. Eh, eh, que tenga eh, un, uno, una buena semana y eh, muy buenas tardes. Listo José, un saludo a ti y a toda la gente. Raúl Toro fue en salida un panelista de lujo cada semana en Señal Deportiva analizando la contingencia del fútbol chileno y también a nivel internacional. Como Rico, como Sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. carne Sur, 11 Oriente 3 Sur para un rico asado carne sur el rincón de la carne en 11 oriente 3 sur diga que sin hincha rangers y exija su yapita en carne sur el rey de las costillitas en 11 oriente 3 sur carne sur atiende todos los días en fiestas patrias hasta agotar stock quiosco de diarios revistas confites de alfredo gaete tapia alameda con uno oriente la esquina buena Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente, y también en Calle Freire, Constitución. Otro de los nombres de técnicos chilenos que estén sin trabajar y, y no lo dimos a conocer, delante Ivo Basay. Por eso, el listado es largo de técnicos nacionales y se dice, porque hay un absoluto hermetismo de la dirigencia de Rangel, que las miradas estarían puestas en el extranjero. Pero no hay que descartar nada. De aquí a los próximos días puede suceder cualquier cosa con respecto a la, a la elección del nuevo entrenador de Rangers. Pero, cuidado, para una buena elección, en estos momentos no hay que apostar. Hay que revisar los currículum. Y que el nuevo entrenador de Rangers pueda exhibir algún logro. Rangers no está para que un entrenador llegue a iniciarse, a, a abrirse paso, a experimentar. Hay que contratar una persona que conozca el medio, la división y repito, hay que revisar los logros currículum. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva a través de Fantástica.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 Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Durante cinco días duro, el trabajo, llegó la hora de ir al pago, sábado hoy.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 la senyora continuamos con señal deportiva dentro de la irregularidad que ha mostrado Rangers aquí es un conjunto, es un plantel pero tendríamos que decir que nuestro próximo entrevistado ha evitado marcadores más holgados en algunos partidos por ejemplo en el último contra Everton y en otros como Deporte Temuco Ezequiel, Damián, Cacace pero aquí eh, lo individual pasa a segundo plano porque el fútbol es un juego colectivo Ezequiel Cacace, capitán de Rangers, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas tardes. Ezequiel, eh, eh, ¿los tomó de sorpresa, eh, asombro, eh, eh, la despedida de Carlos Rojas eh, después del entrenamiento de ayer en villalegre Sí, la verdad que sí, porque fue posterior al entrenamiento, porque creíamos que, que, que León a, a pelear una semana más, pues la realidad es que sabíamos que el ambiente no estaba no estaba bueno, sobre todo con el profe, pero bueno, nosotros seguíamos creyendo en que en algún momento íbamos a tomar la regularidad que queríamos y realmente teníamos un compromiso de sacar esto adelante juntos y la verdad que cuando nos notificó eso el fue un golpe un golpe duro porque sobre todo por las personas que, que eran tanto carlos como el profe el profe cristian personas muy queridas dentro del plantel gente muy laboradora y que bueno no, no no pudimos conseguir lo que todos queríamos qué responsabilidad le cae a los jugadores en esta irregular campaña cuál ha sido la autocrítica en el camarín mira la autocrítica obviamente la va a quedar ahí donde hablamos eh... Y fue fuimos realistas de lo que estaba pasando, gran parte es nuestra responsabilidad porque si entrenamos de una manera y después no lo, no lo volcamos al campo de juego es eh, gran parte de nuestros, así que nada, asumiendo la responsabilidad del caso eh, obviamente triste por, por lo que pasó con Carlos pero, pero bueno, tenemos que salir adelante cuanto antes porque si realmente queremos dejar eh, o, o llevar adelante el mensaje que nos dejó Carlos, que era que teníamos que pelear arriba, lo mejor que podemos hacer es dar vuelta a la página, pelearlo y, y estar entre, lo, el, entre los candidatos que, que van a pelear el título. cree que esa semana de eh, donde se perdió la opción de avanzar en Copa Chile eh, eh, eh, cayendo en Talca 2 a 1 ante Curicó y días después eh, la derrota por 2 a 0 ante San Felipe en el Valle de la Concagua ¿marcó un antes y un después en este proceso? Mira, eh, realmente el, la derrota con Curicó eh, sí fue un golpe muy duro para el cuerpo técnico, para el plantel algo que en, en ninguna cabeza... ...se pasaba la eliminación... Eh, ...creo que hasta ese momento... ...de comienzo de... ...de la pretemporada... ...hasta ese momento veníamos en una evolución futbolística... ...y con una, con una idea de juego... ...que, que la podíamos desarrollar... Y que, ...y que estábamos contentos con eso... ...de hecho... ...las críticas hacia el Profe habían mermado... no ...casi no había críticas... ...y no estábamos contentos con el juego... ...y bueno, después de, de ese partido... ...nada... ...fue todo, todo a revés volvimos a hacer un equipo sin regularidad y, y, sin, y sin mostrar el juego que, que plasmamos al principio de la pretemporada. Ezequiel, hoy entrenaron en Villalegre. Eh, eh, Luis Flores mansor eh, ¿estará en un interinato mientras se define el nuevo entrenador? Sí, hoy Lucho estuvo a cargo nuestro con el profe de, de cadetes. Así que siguiendo con la misma meta de de estar bien metido, de siempre trabajar al máximo para, para el próximo técnico que llegue. Se va a encontrar con un plantel con gran predisposición de, y con muchas ganas de, de revertir estos últimos resultados. La decisión la toma el directorio, pero los jugadores algo tendrán que decir. Usted tiene la experiencia del 2011, subieron a primera división teniendo tres entrenadores, Roberto Mariani... Después un difícil trimestre con eh, Marcelo Peña y lograron el objetivo con Gabriel Perrone. ¿Qué perfil debe tener el nuevo entrenador de Rangers? ¿Chileno, extranjero, joven, con experiencia, con eh, importante logro en su currículum o alguno que quiera iniciarse en esta difícil profesión? ¿Cuál es su punto de vista? Mirá, la verdad que yo no soy el indicado para, para esta decisión. De hecho, como te dije al principio, nosotros queríamos que, que esto finalizara con el ascenso junto con el cuerpo técnico de Carlos. Nada, la decisión de, de basará en, en los dueños, ¿sabés que es lo que creen? Obviamente, siempre pensando en el mejor para Ranger, obviamente uno siempre eh, quiere o imagina que un, un técnico con conocimiento de la división y con conocimiento de los, de los jugadores siempre va a ser importante, pero... Eh, acá me imagino que no se tomarán la, las decisiones hacia, a las apresuradas, se, se, se tomarán con tiempo y siempre siempre sabiendo de estos detalles que te estoy diciendo. Obviamente hoy con el tema de, de internet y, y, y que se puede ver todo, el conocimiento, en, si es del exterior, o sea, en Argentina como se está hablando, seguramente o imagino que, que tendrán el conocimiento perfecto de lo que es la división y lo que es el, este plantel. ¿Manejan algún nombre? ¿Se dice que podría ser argentino? La verdad que no. no Bueno, yo te, tuve conversaciones ayer con con algunos de los, de los dirigentes y la realidad es que todavía no, no manejaban ningún nombre, que iban a empezar a trabajar de inmediato para, para, para conseguir cuanto antes y que empiecen a trabajar con nosotros. La idea, me da la impresión, sería que el lunes ya pudiera estar... Eh, en Talca, preparando el partido con Iberia? Imagino que, que, que cuanto antes lo van a, a cerrar, por para, para eso que decís vos, cuanto antes se pueda juntar con nosotros y empezar a, a ver la idea y empezar a conocernos, va, va a ser lo mejor. Pero seguramente, como es, no va a ser una decisión simple, eh, van a estudiar... La, las posibilidades que existen y, y tomar la mejor decisión para el club. Ezequiel, gentil por dialogar con Señal Deportiva, y usted siempre ha dado la cara en el triunfo, en la derrota, eh, eh, siempre eh, ha, ha estado dispuesto a los requerimientos. Bueno, muchas gracias, Pepe. Bueno, eh, soy así, ya me conoces de, de la vez pasada, cuando fue todo éxito en el 2011, y bueno y ahora que, que toca la otra cara, siempre voy a estar... Eh, predisposición, siempre que, que sea con respeto y con con buena fe siempre en las buenas y las manas voy a estar ahí presente. Eh, buenas tardes gracias. Hasta luego. Papé. Ezequiel Damián Cacace eh, arquero y capitán de Rangers en diálogo con Señal Deportiva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 Completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Estaremos expectantes a la elección del nuevo entrenador de Rangers y la estaremos informando oportunamente cuando se produzca la noticia en Fantástica a través del 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada. No, la está pasando bien Christian Eitel, preparador físico de Rangers, al despido junto al entrenador Carlos Rojas, eh, comunicado en la jornada de ayer, Martín Iribarne, a las 9 de la mañana antes del entrenamiento, le informó a Carlos Rojas la decisión del lunes por la noche del directorio. Se agrega, y desde esta tribuna, nuestra solidaridad para cristian Eitel, quien tiene en gravísimo estado de salud a su señor padre. Y se espera lo peor. Así que en estos difíciles momentos a nivel familiar, eh, desde Señal Deportiva, el apoyo para el preparador físico Cristian Eitel, porque su padre eh, se encuentra en un grave estado de salud. Sufrió en los últimos días un accidente cerebrovascular. La invitación para mañana con Señal Deportiva en Fantástica,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 Esta es La Hora Fantástica, es una presentación.